A rude rule Day.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 Hemos contactado por teléfono con un miembro de la asociación ASTUAC 3677, APA Marcelo. APA Capu. Y bueno, pues eh, queríamos hacerle unas preguntas. puesto todo, todo para vosotros, las que queráis. Bueno, lo primero y lo más... por empezar, ¿no? Sería que nos cuentes un poco en qué consiste la asociación Bueno, pues la asociación eh, Este año además cumplimos cumplimos 10 años de, de existencia Y la asociación, pues bueno, consiste desde el principio ¿no? En una serie de, pues de, de personas eh, Una serie de, de personas de diferentes edades además Pues que teníamos en el año 2006 Teníamos en común, pues bueno, pues éramos familiares Pues uno hijos, otro, uno era hijo o hija Otro éramos nietos o nietas Eh, ...otros hermanos... ...bueno, gente que de alguna manera por algún sitio... ...pues tocábamos con personas que habían estado... ...o habían sido afectadas... ...por la represión del, del régimen franquista ¿no?... ...pues unos pues éramos nietos de, de... ...pues de personas que habían sido fusiladas... ...otra gente que había estado en la cárcel... ...o en los batallones de trabajadores... ...y bueno pues en el año 2006... ...que fue un poco el... ...por decir así, el pistoletazo de, de salida... ...del relumbrón mediático... ...que ha tenido todo esto de la memoria histórica... Y de, las, ...y de las víctimas del franquismo en, la, en, la, en, la ulti, en esta última etapa... Eh, ...entonces con el, con el gobierno de, de Zapatero... ...pues bueno, de alguna manera aquel relumbrón mediático... ...cuando empezaron cuando se empezó con el tema de, de la exhumación de las fosas... ...de una manera, vamos a decir, tan tan visible, tan en fotos... ...tan, tan, tan llamativa, por decir, porque lo mediático al final... ...pues bueno, pues evidentemente mueve a todo el mundo... ...o, o mueve algo en todo el mundo y nosotros también pues bueno aquello nos hizo quizás en aquel momento tomar conciencia eh, pues bueno de, de, de la realidad que, que llevábamos por pues, tantísimo tiempo viviendo en casa pues en un poquitín en la, en la intimidad de la casa no de las familias cada cual lo podía haber llevado de una manera había hablado más o menos de ello pero siempre un poco desde esa óptica exclusivamente no sé si familiar personal bueno pues en aquel momento de alguna forma lo que sí lo que sí fue es pues lo que sí hubo fue una especie de ...de cambio, de, de paradigma y lo, que, y lo que había permanecido casi siempre metido en lo, en, lo, en lo íntimo, en lo familiar... ...pues de repente tomó un carácter colectivo y un carácter eh, exterior, ¿no?, un carácter social... ...bueno, pues eh, nosotros como tanta otra gente entonces en aquel momento... ...pues fuimos conscientes un poco de la foto de la foto más allá de, lo, de la propia casa... ...y bueno, también nos movió un poco la reflexión de decir, hostias, ¿no?, eh, eso es verdad... Hasta ahora esto había permanecido ahí, en nuestra casa también, como muy limitado al, al recuerdo familiar, personal, sin, sin a veces sin muchísima más trascendencia, salvo con todas las excepciones. Y bueno, pues en aquel momento decidimos pues juntarnos, formar una asociación y empezar de alguna forma a trabajar en reivindicar pues esas cosas que ahora parecen, eh, bueno, pues que son un poco ya el mantra de, de la memoria histórica, no aquello de verdad, justicia y, y reparación. Y bueno, pues, pues ese fue un poco el... ...el nacimiento de, de Astuac 1936-1977... ...y bueno, me, me gusta que hayas mencionado lo de las fechas... ...pues porque muchísimos sitios nada más mencionan... ...lo del de, nombres ¿no? A Astuac, Olvidados y tal... ...y bueno, nosotros si se lo pusimos entonces... ...y si lo seguimos manteniendo siempre... ...es porque nos parece importante lo de las fechas... ...y, y bueno, por contar un poco por qué, ¿no? Eh, nosotros nos reivindicábamos como una asociación... Eh, ...de víctimas del régimen franquista... ...y claro, es que el régimen franquista no abarcó solamente los tres años de, de confrontación militar de, de lo que se llama la guerra la guerra eh, ni siquiera la posguerra más inmediata sino pues bueno pues que desgraciadamente se prolongó muchísimo más allá por lo menos de una manera formal hasta el año 78 incluso hoy en día pues bueno se pueden buscar muchos muchos silos eh, que todavía nos, nos nos conectan desgraciadamente a tantas historias de aquel de aquel régimen entonces nosotros lo que pretendíamos un poco con lo de las fechas, Era decir que nosotros reivindicábamos eh, esa verdad, esa memoria, esa justicia y esa reparación para, para todo todo el periodo del régimen franquista, para todas las víctimas y para todos los luchadores contra contra ese régimen, y no solo, que no éramos una asociación, como son tantas, por mucho que se digan, de víctimas del franquismo, que en realidad lo que son son asociaciones de víctimas de la guerra civil. Nosotros, como decimos, aparga, abarcamos todo lo que fue el la amplitud eh, temporal de todo el régimen franquista y bueno pues eso evidentemente luego conlleva toda una serie de reflexiones y de trabajos eh, y bueno y de, y de críticas que pues que otra gente pues no mantiene ¿no? entonces bueno nosotros un poco ahí nacemos y en ese y en ese terreno nos movemos estos 10 años bueno has hablado del efecto mediático que supuso en su momento el comienzo de las exhumaciones de Bueno, de fosas, de cunetas, eh, vosotros estáis en esa historia y también hay más gente, ¿no? Sí, bueno, bueno alrededor del tema de la memoria histórica, por supuesto, ¿no? no somos los únicos ni ni de, ni de lejos, es decir, eh, quizás fuimos a nivel de Euskal Herria, había grupos, vamos a decir, cuando empezamos había algunos grupos locales muy concretos, eh, nosotros quizás fuimos sí la primera asociación que tuvo un carácter, eh, vamos a decir, nacional, es decir, que desde el principio tuvimos la la voluntad y la vocación de abarcar lo que esto es Cataluña incluida las bueno, incluida la parte la parte norte, la parte bajo bajo bajo dominio bajo bajo administración francesa y, y bueno, lo que intentamos un poco desde el principio fue precisamente fue precisamente eso, ¿no? Eh, aparte de no ser los únicos, pero sí tener esa esa amplitud tanto en lo temporal como decía en, antes en la en la pregunta que me has hecho el, del nacimiento y demás, como en lo territorial ...y luego, bueno, pues tener también eh, un poco la vinculación de... ...bueno, entendiendo que la memoria histórica también es un... ...y, y, la, y la lucha por las reivindicaciones eh, para las víctimas del franquismo... ...también un, es un ámbito que, que engancha mucho con el tema del internacionalismo... ...de la solidaridad con otros, con otros pueblos y con otras personas de toda la península... ...incluso la solidaridad internacional... ...entonces, bueno, pues nosotros de alguna manera, sin ser únicos... ...sí entendemos que hay algunos parámetros... ...que sí nos, nos diferencian o nos, o nos hacen un poco un poco diferentes... Eh, ...no haciendo de la diferencia nada peyorativo... ...ni haciendo de menos el trabajo de nadie, ojo... ...o sea, nosotros apostamos por una serie de, de parámetros... ...para entender las cosas y llevar adelante esto... ...otra gente pues tiene otra, otros puntos de vista... Y, ...y otras prácticas, no lo hacemos de menos... ...pero en cualquier caso, eh, sí, sí hay una diferencia... ...como te decía antes... Desde el, desde el hecho de que abarquemos desde el principio toda esa amplitud del régimen franquista, desde el hecho de que reivindiquemos no solamente a las víctimas y a todas las víctimas de ese régimen, sino también a todos los luchadores y luchadoras contra ese régimen. Es decir, nosotros desde el principio dejamos claro que para nosotros tienen la misma validez, eh, la misma coherencia ética, la misma coherencia militante, y son igualmente reivindicables tanto en su existencia como ...como en las, en las formas de lucha contra ese régimen... ...que cada uno de ellos haya, haya elegido en función a su propia reflexión... ...pues todos los luchadores en, en, en ese ámbito temporal del régimen franquista... ...es decir, lo mismo los milicianos o los gudaris... ...que, que se echan al monte o a, o a defender en las calles la, la, la, la república... ...es decir, el gobierno legítimo en las urnas eh, frente al golpe fascista como los que durante la, la perduración de todo ese régimen desde diferentes ámbitos eh, políticos político militares eh, discursivos eh, propagandísticos armados se enfrentan contra ese régimen entonces bueno eso evidentemente para nosotros tiene un, un calado que prácticamente eh, entendemos es de suma, de suma importancia si quieres luego podremos hablar eh, de la validez política y de la validez eh, de la profundidad. Eh, ...política, de, de la memoria histórica... ...de lo que cuestiona, de lo que no cuestiona... ...y bueno, un poco del, del régimen del 78... ...y de la impunidad para esos crímenes... ...que sigue manteniendo ese régimen... ...pero bueno, eh, volviendo un poco a lo de antes... ...no somos los únicos... ...y eh, con muchas asociaciones... ...que surgen después de nosotros... Eh, ...bueno, pues hemos colaborado, colaboramos... ...y tenemos una valoración y una, y una vocación... ...de trabajo unitario... ...siempre que se, que se... ...vamos a decir, siempre que que, con, que de alguna manera... ...consigamos compartir los mismos parámetros, es decir, eh, no dependencia institucional, no caer eh, simplemente en, en una especie de, de memoria historicista, ¿no?, eh, vinculada solamente al recuerdo y, y sin ningún tipo de, de vinculación con el, con el trabajo hoy y aquí y ahora eh, de denuncia de los parámetros que siguen permitiendo la, la validez de muchos esquemas de pensamiento y de práctica política judicial y demás que mantuvo el régimen franquista y que siguen vigentes de alguna manera una memoria histórica para que para nosotros tiene que seguir cuestionando aquel el régimen del 78 eso que ahora muchas veces está siendo tan tan vamos a ver tan tan planteado en los parámetros electorales de algunas formaciones pero que para nosotros tiene una profundidad que va mucho más allá del, del marketing electoral y del mero y del mero discurso no Bueno, y al hilo de que estábamos hablando de desapariciones y para que esta entrevista siga siendo amena, vamos a poner una canción en concreto de Fermín Valencia que se titula El Alto del Oiti. siete y no lejos de mi pueblo. mi padre a un ne mu y con día con mi abuelo a vender sal en Sangüesa es seráás su sustento a vender sal en San vueesa será su sustento al llegar al alto loití lamentos de muerte hoy llorado entre unas holladas mal herido un hombre vieron tirado entre unas holladas mal un hombre vieron con su manta y algo de beber le dieron porque le habían herido al oído le dijeron porque le habían herido al oído le dijeron por ser un republicano Por la noche me prendieron Con cuerda ataron mis manos Y a matarme condujeron Con cuerda ataron mis manos Y a matarme condujeron No me ayudéis, les decía No me ayudéis que me mudé Luego Y los que aquí Me han traído Os podrían matar Luego Agradecer Su ayuda Les dio un cinturón De Bueno, y seguimos aquí en Sinacritud y tenemos al otro lado de teléfono a Marcelo. Y bueno, pues yo ya quería comentar un poco, como ya nos has contado, qué sois y ahora qué hacéis, ¿no? Pues yo soy consciente de que hacéis una larga serie de cosas. Bueno... Por ejemplo... sí Eh, actos de homenajes en sitios donde ha habido batallas grandes eh, no sé eh, un programa de radio una página web cuéntanos un poco no bueno pues eh, nosotros lo que intentamos hacer cosas es que saquen a la calle a todo lo que hacemos desde, desde el punto de vista que lo hacemos y bueno pues que tengan una incidencia en, en el, la forma de ver y de pensar de la gente, es decir que vayan generando poco a poco una, una corriente, no sabemos si una corriente de opinión, igual es como muy pretencioso decirlo así, pero sí por lo menos una reflexión eh, en esa gente que bueno, pues que tiene un, una sensibilidad hacia este tema de la memoria histórica y de las víctimas del franquismo, intentar que vean que todo esto que hacemos, que decimos y, y y que tiene que ver con la con esta memoria histórica, pues no es una cosa, vamos a decir, solamente simpática, que es como nos ve mucha gente, sino que tiene un calado Eh, importante un calado social, importante un calado político, un calado también eh, entendemos que psicológico incluso y, y bueno, y un calado importante en el de sobre todo desde el punto de vista eh, democrático, ¿no? El, el hacer ver que no es una cuestión del pasado, sino que bueno, pues que es una cuestión del, del presente y una cuestión de sobre todo del futuro, ¿no? De, de, de intentar ver que aquella sociedad, aquel aquel mundo mejor, pues que la gente que hace que hace precisamente ahora ...pues eh, 80 años... ...85 años... ...el próximo mes de julio del golpe... ...del golpe franquista tipo fascista... Del, ...del 18 de julio del 36... ...el proyecto que tenían en lo, en lo... ...en lo social, en lo político... ...en lo personal... ...evidentemente la mayoría de ellos vinculados... ...a esa sociedad nueva que querían construir pues bueno, sigue estando pendiente, ¿no? Seguimos teniendo aquí, aquí mismo y aquí y ahora, pues toda una serie de, de parámetros de falta de libertades, de entender el, el Estado, el sistema y la democracia que dicen que tenemos, eh, bueno, pues en unos ámbitos absolutamente ridículos, mínimos, incluso incluso tramposos, no hay más que ir a ver un poquitín en lo, en lo social, en lo económico, el, el reparto que... Bueno, qué se está haciendo de la riqueza eh, secularmente, ¿no? Eh, no hay más que ver un poco todo lo que lo que sale en la en la televisión, en los medios de comunicación de la de la gigantesca cueva de Alibabá que bueno, que es el Estado español hoy en día y, y la clase política, bueno, pues los 40 ladrones no son 40, son 40.000 y y bueno, la ley mordaza y bueno, y todo lo que estamos viendo, lo que está pasando con con los presos políticos vascos todavía, la continuidad de los juicios políticos, es decir, la falta de, de libertades personales y, y colectivas, de derechos democráticos, bueno, pues nosotros un poco lo que, lo que intentamos con esto es eh, sacar a la luz todo eso, es decir, por un lado sacar lo que fue aquella realidad y sacar eh, la continuidad que tiene aquella realidad en muchos terrenos, desgraciadamente, eh, a través del modelo de impunidad español para los crímenes del franquismo con eh, la... ...la baja calidad de la, de la democracia española... ...que hoy en día, más que más que disfrutar, sufrimos, ¿no? Eso por un lado, entonces, bueno, para sacar todo esto... ...de la manera que nosotros consideramos eh, necesaria... ...pues intentamos gestionar y generar y gestionar... ...pues una serie de, de, de movimientos, una serie de actividades... ...que como bien dices tú, Capú, por un lado desde el principio... ...está el blog, está, bueno, en, en las redes sociales, Facebook y demás... Eh, Están también todos esos actos de, de homenaje en los sitios de memoria, lugares donde hubo batallas, eh, eh, alguna sumación de, fosa en, de fosas en las que hemos participado después de ayudar a los familiares a, a encontrarla, eh, charlas diferentes, publicación de de bueno de libros, al día de hoy creo que tenemos en la calle 10 libros que tienen que ver directamente con el tema de la memoria histórica, eh, algún, tres discos también en la calle con una recuperación de, de temas musicales y y bueno, recuperación y en algunos casos creación incluso de temas musicales vinculados a, a este tema y bueno, pues eh, de alguna forma en estos 10 años en unos años quizás más activos que en otros eh, pues hemos ido desarrollando para nosotros entendemos eh, una importante labor una labor de la que estamos muy contentos hemos consideramos que hemos ayudado también a, a alguna gente pues bueno, a, a encarar el, el trauma que significa el, el tener una pérdida en casa el no saber dónde donde buscar eh, rastros de, del abuelo, del padre desaparecido hace tantos años. En muchos casos, desgraciadamente, ese hilo ha sido imposible de seguir. En otros, bueno, pues hemos eh, sido capaces eh, a través simplemente de, de encarar la búsqueda, cuando sabemos los mecanismos de, de búsqueda en un, en un archivo en otro, o estando simplemente con ellos, el acompañamiento, bueno, toda una serie de, de cuestiones que ayudan a la gente a encarar esa... Esa falta, esas preguntas, ese trauma que al final, por mucho que hayan pasado 80 años, 70 años, para mucha gente sigue siendo un trauma que le condiciona en su en su vida cotidiana. Es decir, cuando se habla en el Estado español de ciento y pico mil desaparecidos eh, todavía en las cunetas, en, en las fosas al día de hoy, estamos hablando de ciento y pico mil familias, igual no todas, pero muchísimas de ellas, pues con la pregunta que se va traspasando de de padres a hijos, ¿no? decir, bueno, ¿qué pasó con, con el abuelo? ¿Qué pasó con mi padre? ¿Qué pasó con mi tío? Eh, ¿Lo sacaron de casa tal día? ¿O, o fue al, al frente a tal sitio y no ha vuelto? Bueno, todas esas preguntas que, además, en estos años, como, como decía antes, del 2006, sobre todo para acá, a través de esa repercusión mediática de todo esto, pues, bueno, ha abierto mucho esa visión ha abierto mucho esa cuestión y abierto mucho esas preguntas en muchísimas casas. Bueno, en la medida que nosotros nos ha tocado eh, poder que nos haya salido al paso alguna casuística de estas y, y hemos podido ayudarles, acompañar o simplemente estar con ellos, pues hemos, hemos ido haciéndolo. Y bueno, poquito a poquito, con una filosofía sobre todo de, de, de tratar y de respetar mucho... El contacto personal de querer ese contacto personal de, de implicarnos personalmente y generar en muchos casos una relación personal absolutamente bueno eh, fructífera y absolutamente entrañable con, con esas víctimas y esa gente no solamente como como te diría pues el, el, el utilitarismo del momento de la foto y luego dios hasta, hasta, hasta ió muy buena si no nos no sabemos ya, ya nos acordamos de ti hemos intentado seguir manteniendo siempre eh, con la gente con la que hemos trabajado con esos familiares una relación eh, tú a tú entonces bueno pues eh, nos han ido saliendo al caso al paso pues casuísticas pues muy muy dif muy diferentes y, y muy enriquecedoras como te decía antes pues desde el, el encontrar unos familiares a, a buscar la fuerza de su, de su abuelo en ...en la zona de Salinas de Añana... ...y tener la buena suerte con la colaboración de los... ...de la gente, de hombres y mujeres del valle... ...de poder encontrarla y a partir de ahí... ...aparte del, de la satisfacción que te da poder en, entregar... O, ...o llevar a, a, esa, a esos hijos de la, de la persona que está en la fosa... ...hasta donde estaba su padre y hasta donde está de alguna forma... ...bueno, la respuesta a una pregunta que llevaba manteniendo 70 años... Eh, ...a encontrar esos huesos... a a contribuir también a la exhumación junto con la gente de Lanzarote y, y bueno y luego a mantener una relación hasta el día de hoy eh, personal de amistad, de, de cariño, de respeto y de y de bueno, una especie de hermanamiento en esa en esa memoria de los nuestros, ¿no? Eh, a partir de ahí pues bueno, pues otras serie de cosas como por ejemplo la pelea que que el sudía mantuvimos por porque la gente como como un montón de víctimas del régimen franquista eh, como Chiqui, como Taegui, como los dos muertos en el 69 en Erandio en las protestas contra la contra la contaminación, Roberto Pérez Jauregui de Ibar eh, y otra serie de personas pues hayan tenido si no el reconocimiento como víctimas del régimen franquista, sino un reconocimiento parcial como como víctimas de la violencia policial eh, En, vamos a decir, en, aquí en lo que es la comunidad autónoma vasca, el, el poder a, a, acceder a una especie de pequeña reparación económica, que bueno, evidentemente eso no paga nada ni borra nada, pero en cualquier caso sí es mm, darnos cuenta de que hemos obligado al Estado a doblar la rodilla, a reconocer, eh, la, la, a reconocer mm, la injusticia aunque sea de alguna manera, vamos a decir, un poco, un poco falsa, un poco a medias, la injusticia de esa impunidad mantenida durante años. Eh, hemos contribuido también a, a, bueno, a buscar a mucha de esa gente información en los, en los archivos, en los archivos militares, en los archivos del Ferrol, de Salamanca, de La Coruña, bueno, en una serie de sitios. Y bueno, hemos ido desarrollando en la medida de nuestras posibilidades, teniendo en cuenta que somos una asociación pequeña, que desde el principio nos hemos negado a depender... Eh, de ninguna manera de instituciones ni de, ni de políticos, es decir, de eso sí que hemos huido desde el principio eh, como la peste, siempre nos hemos mantenido al margen, eh, como una forma de independencia, eh, sobre todo, de poder decir lo que queremos eh, en el momento que queremos y sin tener que, que callar o, o de alguna manera abrir el pacto infame ese que decía Hay un peruano que se llamaba González Prada y decía que siempre había en muchos casos ese pacto infame de hablar, de hablar a media voz pues bueno nosotros desde el desde el principio intentamos que ese pacto no no fuera con nosotros, no tenerlo firmado eh, ni en grande ni en pequeño y hemos ido manteniéndonos y sacando el dinero para hacer las cosas para las placas una para una cosa o para otra, pues de, de las actividades que hacemos de la aportación de gente y bueno, no, no nos ha ido tan mal al día de hoy, sin ningún tipo de subvención, somos capaces de de seguir haciéndolo, y bueno, es un poco el, el ámbito en el que estamos, y luego, el programa de radio que tú decías, Capu, pues eso ya es un poco en el ámbito personal mío, que siempre me ha gustado el tema de la radio, y he metido, bueno, pues hasta las hasta las cachas, como suele decir, en el terreno la memoria histórica, me parecía también una, una forma agradable e importante de de poder aportar desde desde lo personal viéndome también como parte de ese colectivo que es Astuac, pues bueno, al tema de la de la memoria histórica y bueno, y contando también pues eso con, con colaboradores como como tú la 97 que, que habéis prestado también la, la antena y la y bueno, y los medios para poder eh, sacar más todavía a la a la luz pues este tipo de cosas que hacemos. Y hablando de colaboraciones, pues, ¿qué formas hay de colaborar con Astuac 3677? Pues, sobre todo, tomar parte en aquellos actos que hagamos. Eh, si queréis, podéis ver en el blog un poco la dirección que tenemos. Por ahí también hay una, una un número de cuentas donde, bueno, la gente que quiere que quiere y puede colaborar económicamente puede aportar lo que considere. Y, bueno, pues sin más, simplemente intentando intentando de alguna manera, por lo menos, contrastar esa forma de De entender la memoria histórica y toda esta lucha de las víctimas del franquismo e intentar darle un calao pues que vaya mucho más allá de lo, de lo simpático del acto con bueno pues por muy bonito que sean los actos y muy entrañables, eh, ser capaces de sacar el calao profundo que tiene todo esto, es decir eh, esto las víctimas del franquismo y todo esto, si sigue estando ciento y pico mil personas en la cuneta, si sigue habiendo la impunidad para todo, para todo eso, para la investigación, si sigue habiendo archivos cerrados, si sigue habiendo eh, silencio sobre determinadas cuestiones que se plantean, si sigue habiendo incluso criminalización de actividades que tienen que ver con la reivindicación de esas víctimas y sobre todo de esos luchadores con la prohibición de actos eh, diciéndonos que nos los prohíben, como ha sido hace poco el, el homenaje a Artajo y a Surmendi en... En Iruña, que por enésima vez nos ha prohibido la gobernadora civil Carmen Alba diciéndonos que es un acto de apología del terrorismo, cuando nosotros decimos que, que es un acto de apología, pero desde apología de la lucha antifascista, porque eran dos, dos militantes, dos luchadores, eh, bueno que eligieron frente a un régimen, evidentemente, eh, producto de un golpe y producto de la represión y de la violencia, eligieron un camino violento, entendemos que absolutamente legítimo, por eso les... Por eso les homenajeamos, pues bueno, que la gente, eh, más allá de la simpatía verbal, pues bueno, acuda a esos sitios y desde el punto que cada uno pueda, eh, bueno, pues ponga su, hom su hombro con el nuestro para tirar de la rueda en esa dirección. Y bueno, pues ahí estamos, abiertos a la colaboración y agradeciendo la complicidad que tanta gente nos sigue demostrando. Bueno, pues un placer haberte tenido aquí, Marcelo. y Muchas placer, gracias. Y un placer hablar contigo y con vosotros, Capu, y para lo que queráis. Vale. Los viejos amores que no están La ilusión de los que perdieron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 Bueno, pues esto que habéis oído es un adelanto del del nuevo disco de Ratzinger, Larga de al Infierno, y tenemos aquí con nosotros ahora tres de sus componentes, Aupa Javi, Aupa Podri, Aupa Pinky. Bueno, pues, no sé, para empezar, lo mejor suele ser el principio, contarnos un poco cuánto tiempo lleváis en esta MOBI y... Hola, bueno, este es el cuarto disco ya, llevamos desde el 2009 ¿no? Sí, más o menos eh, Bueno, nos pues han pasado varias bateras y tal por, por la formación Nosotros nos hemos mantenido los tres desde el principio Y bueno, hemos ido sumando equipo técnico ¿no? Entonces ahora pues, trabajamos 10 personas para Ratzinger Aunque estemos cuatro en el escenario y, y la verdad que no hemos parado Ni un puto, ni un puto día Somos como, bueno, somos una familia, al fin y al cabo nos movemos prácticamente 9 o 10 a cada bolo y sí, ya, bueno, nos, ya nos, de, nos denominamos una familia, Rachen, creamos, porque vamos todos a ir por igual, o sea, no es que no, no se nos diferencia nada, uno estamos arriba, otros abajo, pero eso es una cosa un poco extraña, pero a la par de, de bonita sí, interesante. Sí, hemos por hecho un equipo... Bueno, un equipo hoy bastante ruido, a ver si dejamos un pulgo a las sillas. <risa> el ruido es lo nuestro, que el suelo de madera es lo que tiene. 10 eh, personas, mover 10 personas ¿no? eh, es irte con la guitarra debajo el brazo, ¿no? No, la verdad que no, pero bueno, la furgo que, que nos lleva nuestro chofer, que es Pirri, eh, cabemos nueve, el que se queda en tierra es eh, el diseñador ¿no? que vive en, en Salou, Pero los demás, que pues, lo que es el manager, el técnico de luz, el técnico de sonido, el pipa, y el chofer, y nosotros cuatro, vamos a todos los lados. ¿no? ¿Y, y la una? camioneta. <risa> en la pirri de ¿no? esa. Todo un pedazo de banda. Eh, el otro día estuvisteis tocando, el sábado pasado, si no me equivoco, en Madrid... En Gruta 77, en un una especie de homenaje a Motorhead, ¿se podría decir? Sí, era un homenaje a Lemmy, ¿no? el localista, el, el alba mater de motors que murió hace dos meses y nos llamaron nos llamaron para, para formar parte del homenaje y la verdad que estuvo bonito. Preparamos cinco temas de motor y, y bajamos bajamos junto a otras cinco bandas de Madrid o así ¿Sí? e hicimos un... Un homenaje bastante bastante bonito y que vino bastante peña. Sí, fue bastante motivo, la verdad. Corría el wishy que no veas. <risa> y bueno, eh, vamos a lo que veníamos, que es el disco. Contarnos, eh, no sé, qué temas, dónde habéis grabado, ese tipo de, de cosas. Bueno, pues grabaremos vuelto a grabar en Rock Studios, donde Carlos Creator... El, ese segundo disco que grabamos con él Aparte, ¿Que eso no, está? Eso está en Bilbao, en, ¿En, en la Cairala Justo ahora donde ensayamos nosotros, en el portal de al lado Y al igual que el anterior disco Rocanol Pejos de Perra, que también lo grabamos ahí Pues decidimos que, pues que queríamos Volver a grabar con Carlos y, y bueno, el resultado Nos ha vuelto locos, la verdad Para que no nos vamos a engañar <risa> Donde Carlos que, sabes que entras que Sabes veces. cuando entras, pero no cuando sales ¿no? Más que otras veces, pero bueno Al final hemos estado contentos y hemos grabado 14 temas, uno va en, en una edición especial de lanzamiento que lanza la discográfica con un single aparte, pero bueno, el disco viene en 13 temas y, y contentos, contentos, la verdad, con el resultado final. Bueno, de esos 13 temas, pues ya igual oímos otro, ¿no? Venga. A ver, ¿como cuál? Pues eh, la verdad que sí que es un disco que está marcado un poco por las colaboraciones que se nos ha ido un poco de las manos como siempre, ¿no? Porque sí que es verdad que, que pues tenemos la suerte de componer ahora mismo ya pensando directamente quién lo va en quién va en quién va a colaborar. Entonces, eh, sí que hay, hay tres temas son, que son los tres temas iniciales de colaboración, que es uno con, con Caos Urbano, que es Únete al Terror, otro con Manu de Porco Bravo, que es No soy de Nazaret, y otro con Norwegian, que es El caos en mí. Eh, aunque luego hay otros otros tres temas donde hay colaboración pero estos son los tres temas que, que pensamos en primero al final se nos fue de las manos casi hacemos un weird the world porque estábamos 40 de la madre pero oh, pues por ejemplo hoy hoy ha salido el, eh, hoy se ha, se ha presentado el tema de, de los el no el caos en mí yo creo es buena elección vale pues vamos a afonarlo ¿Cómo que caló? ¿Quién era La debrará las de pobreza <risas> La ni <risas> los programas televisión que va a llevar los programas que te he dado saber para que lo estoy haciendo una manera de ayudar esto voy a ir en un gol agua tenemos más para el enemigo esto es educativo va a ver el programa Cuba utilizando los tablets distribuidos en Zuma Hey you man, lady of the vengeance. Hay lo sabes, no joder, porque el almacén físico sí que sí, es curioso, remota, lo puedes apagar, pero no, lo puedes oh. no, no, no, no No, tienes acceso ahí. No, no, no, no, no, no. Soy el delirio, el plato hilarante, hola alucinación de un enfermo mental. Sí, sí, Salva, sí, te yo. Yo quiero, quiero, te quiero. la seguridad! La <risa> <risa> ya digo una tabla bueno hablamos de los conciertos que vais a tener bueno bueno bueno bueno bueno bueno bueno bueno bueno bueno bueno bueno bueno bueno bueno Bueno, pues esta que hemos oído era El caos en mí, y bueno, pues seguimos aquí con la gente de Ratzinger, no te rías, tío, porque no, y bueno, vamos a hablar de, hasta ahora hablado un poco de pasado, ¿no?, del de último concierto, la grabación del disco, vamos a hablar de futuro, ¿qué planes tenéis de aquí al verano o así? Bueno, pues la verdad es que tenemos... Quedarme embarazada. ¡Ja, <risa> Tenemos más antes ¿no? Y el disco sale sale este viernes Y empezamos la gira el viernes En Valencia Y... O sea, el 15 de abril estamos en Valencia ¿Estamos en mayo o en abril? El, abril, el 15 de abril estamos en Valencia Y el 16 estamos en Santander Entonces ahí arranca la gira De todas maneras todavía tenemos huecos y tal Tenemos unas 12 fechas cerradas Pero supongo que se, se triplicarán ¿no? A lo largo del, del año, ¿no? Sí, hay festivales en verano, salas De todas maneras la gira, la gira de salas de presentación del disco La queremos hacer después del verano O sea, hay alguna sala ahora en estos meses Pero porque ya estaba Ya estaba pillada de, con antelación Pero lo que es la gira de salas Empezará en octubre o así, más o menos De momento algún festi Los festis que vayan cayendo en verano Pues algunas fiestas de... Sí, que es lo que más nos interesa, ¿no? La gira de salas de invierno Que es donde realmente vemos nosotros Donde, sí, que... donde tiramos más, ¿no? Porque los festivales... Pues... ¿En qué posición nos encontramos? <risa> Efectivamente ¿Y que y las actuaciones aquí cerca, lejos? Pues eh, casi siempre suelen ser lejos Nosotros nos movemos más por el estado que aquí en casa Aquí en casa estaremos en, en fiestas de Bilbo Estaremos en el, antes en Etxebarri, en, en el, el es, festival. Estaremos en el, cómo se llama, el Ebleko, el Ecobat, el Eblekobat. Un arte y Etxebarri, Marifa y más gente que va a ser un buen festival, eh. Y eso que fechas es? tenemos el... Ese es en mayo, ¿no? El... sí, en el 21 de, 21 de mayo. El 21 de mayo, pues con Arco y con unos cuantos con unos cuantos grupos más, cuantos grupos más que hicieron el primer festival el año pasado. Y la verdad que, que fue muy bien, estuvieron en Radio Crimen por cobravo y entre otros, ¿no? Sacatos, estuvo es muy sí, bobo. La verdad es tu... que es Festi es recomendable, es aquí un Festi que está aquí en mi lado de Bilbo, que la verdad que por la zona no hay muchos, es una, la gente que lo monta es una gente de puta madre. Sí. Y, todo, lo que, todo lo que se pueda apoyar a esta gente, pues... Es de la pena. Sí, sí. Y luego estaremos en, en, en High Jazz, eh, pues todavía... En eh, el, estamos en el backstage, el y por momento. la cara, el... El día... Joder, soy desastre en Bueno, 21-22 es un marco. Y luego lo demás todo fuera. 23 de agosto. Luego todo lo demás pues tenemos Valencia, Santander, Barcelona, Villarcayo, Mostoles. Pues eh... Extremadura. Sí. Nuestro terreno ahora mismo podemos decir que está entre entre Madrid, Barcelona y Valencia. Sí, sí. Ahí es donde más nos meneamos. Bye. Nos cuesta, todavía, nos cuesta acostumbrarnos a ir a Murcia y que, O ir a Jaén Y que la gente venga a vernos ¿no? Y tocar en Bermeo y que venga poca peña Ya nadie es profeta en su casa Decían, ¿no? Eso dicen. Eso dicen. Bueno, pues un placer haberos tenido aquí Vamos a, no sé, a oír la última canción que elijáis? No soy de Nazaret que Con Manu de Porto Bravo Que ha quedado ahí bien. Venga, Capu, muchas gracias <risa> <Vale>. <risa> Uy, <va. risa> Entra como un tiro No soy el que busca un error No sé pero ni ser dedicador Ni no se llaman María ni José Ni se le conozia ayer Si le digan es el hija de Lucifer Que te quede claro que